Bueno, ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show, día tras día, mi hermano, dándote lo que te gusta, estuviste escuchando música nueva, música de la vieja, música que está actualmente sonando en tu emisora en diferentes partes del mundo. Y bueno, el día no se hace esperar. Hoy estamos a 11 de septiembre, ya tú sabes, hacen prácticamente ocho años, este, fueron los atentados, ¿verdad? Eh, con las Torres Gemelas en Nueva York, aparentemente unos terroristas. Y esta vez llega un terrorista a nuestra emisora, el señor Eddie Ávila. Dímelo, Eddie, cómo Pero te encuentras. Dímelo, dímelo, papi, ¿qué es la que hay. Oye, tú sabes, te, este... wow, desde el Mistake que lanzaste, Countdown no hablábamos. ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está la salud, la familia, los hijos? ¿Cómo está todo? Pide sí, ahí por ahí, empezate bien. Me empezaste preguntando por la familia y la salud. Empezate bien. Todo oh, tranquilo, ya tú sabes, pompeado. Saludando primero que nada a toda la gente que, que está escuchando la entrevista, que le mando un saludo de corazón. Ya tú sabes que estamos aquí de vuelta aparente aparentemente que fueron unos terroristas, yo todavía esa historia no me creo de la Torre Gemela, pero, pero estamos de vuelta y, y ya tú sabes, Eddie Avila, EddieAvila.com Óyeme, Eddie, eh, estuvimos, ¿verdad? Ayer, que era septiembre 10, por lo menos estuvimos viendo en la paginita de EddieAvila.com, pues solamente lo que decía era el 9.11, un nuevo comienzo se aproxima, pero hoy, entro a la página... Y ya tú sabes, estoy viendo ahí un conteo regresivo, este, 180 grados, eh, bueno, cu cuéntame qué es lo que está sucediendo con tu página ahora mismito. Prácticamente, este, llevo un par de años, ¿verdad? Desde el 2007, como tú dijiste, que lancé lo último, que fue el Mixtape, de donde quiera que me paro, todo el mundo me pregunta preguntar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás metido? ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir? Esa cuestión. Pues entonces, ahora, como dice ahí eh, el nuevo comienzo, pues ahora venimos de nuevo para dejarle de saber a la gente que estamos de vuelta en la calle, que vienen cosas buenas, que sí va a salir el diario, que no va a salir en el 2030, como dicen, y que estamos trabajando y sobre todo, sobre todo, sobre todo, estamos de nuevo haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué es hacer lo que nos gusta? Divertirnos mientras hacemos la música, no hacer música por buscar un hit, no hacer música porque una disquera te dice que tienes que entregar un disco, sino hacer música de corazón, hacer música porque sientes la necesidad de decir algo, o de hacer algo, o de cantar algo. So, entonces, por eso es un nuevo comienzo, porque muchos me daban por retirado, muchos me daban por muerto, muchos me daban por quitado y, y otros nombres más, pero aquí estamos de nuevo, sobre todo para esa gente que está que siempre está pendiente de vivir, de qué va a ser el vivir, de qué está haciendo, de dónde que se hayan preguntado eso, pues ya por lo menos tienen unos sitios en donde seguir lo que estamos haciendo. Oye, yo Eddie. del countdown, ahora mismo nosotros. Eh, ya estamos trabajando el diario y estamos haciendo varias cosas pero yo no puedo pretender salir de Pancho Karen eso después de dos años a salir por allá a decir bueno mi gente la semana que viene sale el diario pues entonces lo que vamos lo que estamos haciendo es vamos a sacar un IP que se llama 180 grados para que para sabe como que dice para calentar y ahora sí que era lo que se supone que era el final countdown ahora sí pues entonces en la antesala de lo que va a ser el diario. Oye Eddy, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Este, cuando estuviste hablando ahí dijiste que ahora sí que volvemos, nada de retiro. Eh, por lo menos yo di la información, tú sabes que yo pues me comunico mucho contigo, siempre estamos hablando por claro. MSN. Tú me dijiste a mí, y fue lo que yo le, eh, le dije al público, Que por eso es que ahora, pues, por eso es que te interrumpo. Tú me dijiste de que Eddie D no volvía a cantar más y que se retiraba. Así mismo yo di la noticia por Alto Calero Radio Show. Eddie D no vuelve a cantar más, se retiró. Pero ahora tú dices que regresas otra vez. Ok, mira, cuando tú dijiste que Eddie D se retiraba y que Eddie D no vuelve a cantar más, no dijiste una mentira. Tú dijiste la verdad, porque legalmente Eddie D no vuelve a cantar más Y Eddie D se retiró Quien está, quién está hablando contigo es Eddie Ávila ¿Quién es Eddie Ávila? Eddie Ávila soy yo Eddie Ávila dice mi certificado de nacimiento Eddie Ávila dice mi licencia de conducir Y Eddie Ávila dice todas las deudas que yo tengo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú dijiste que Eddie D Tú lo dijiste, claro Eddie D no va a salir más Ahora lo que vas a escuchar es Eddie Ávila Guau, pues ya tú sabes, pues bueno, pues... Ah, ah vieron, me, me están haciendo caso, ¿verdad? Yo nunca miento, por lo menos ya Eddie pues también lo aclaró Este, y por cierto, cuando yo dije esa, esa noticia Que yo no la iba a decir, yo le dije a Eddie Eddie, mejor te traigo a ti al programa Y tú lo dices tu propia voz, pero bueno, olvídate eh, pregunto, Eddie, ¿verdad? El IP que va a sacar, me, me, me perdí ahora en la fecha, pero ¿cuántas canciones va a traer ese IP? Mira, este, ahora mismo eh, eh, en, eh, son entre 4 y 5. Algunas de ellas son parte del diario y algunas de ellas pues simplemente son para que la gente se cure y para yo curarme también en el estudio. Pero básicamente, en, cuando oigan el IP, van a entender muchas cosas, van a entender por qué ahora me llamo el Diávida, por qué volví a llamarme Diávida, porque. La, y la contra, pero ¿por qué se cambió el nombre? Yo no me cambié el nombre, yo me cambié el nombre cuando me puse Divín. Mi nombre es Eddie Alza, yo no me llamo Eduardo, yo no me llamo Edward ni me llamo Edwin, yo me llamo Eddie, d y E. Entonces, cuando la gente escuche eso, va a ver muchas cosas que va a entender, el porque con el IP lo van a entender bastante, pero cuando escuchen el diario de por sí, se van a dar cuenta y van a decir, ah, ya yo entendía lo que Eddie me quería decir. ¿Tú me entiendes? Tiene que estar pendiente a que se caundan. ...y llegue a cero, va a ser el estreno de los 180 grados... ...y como siempre he dicho, y, y verdad, y modestia aparte... ...la gente sabe que eh, nunca nos he defraudado... ...si nos he defraudado ha sido poco... este ...casi siempre salimos como la gente le gusta... ...y créeme que los que han escuchado mí en el pasado no representa en lo absoluto como yo voy a salir ahora lógico son más eh, son más tiempos de, de carrera es más tiempo de madurez eh, crecemos tenemos experiencias nuevas y qué sé yo solo la gente tiene que estar pendiente cuando ese reloj llegue a cero uy uy uy bueno yo te doy a ti las gracias verdad eh, personalmente pues coger Alto tocal y el video show como radio ya tú sabes para tú transmitir esto ya que pues es exclusiva exclusiva verdad ya que pues muchas emisoras pues no podrán contar, ¿verdad? Con tus servicios por ahora. Este, pero Eddie, la, la entrevista esta va a ser algo diferente a lo que yo hago. Porque, ¿verdad? Ya salió de ti. Y tú querías que haces una entrevista por aquí, por Alto Calier Video Show, pero que yo no te hiciera las preguntas. Simplemente que yo te leyera a ti las preguntas que el público quería que tú le contestaras. Exactamente, mira, porque cuando, cuando hablamos y quedamos en que podíamos hacer la entrevista, que yo te dije, mira, te la voy a dar a ti. Y ahora mismo puedes estar seguro que yo no voy a hacer declaraciones en ningún lado por ahora, solamente aquí en Alto Caribe. Este, yo te dije a ti, mira, en verdad, en verdad, este, ya la gente sabe todas las canciones que yo grabé, ya la gente sabe lo que he hecho, hay, hay, hay algunos que saben la verdad, hay unos que no saben la verdad, lo que sea, no importa lo que se, te dije, blanco, yo no brego mucho con internet ni nada, pero yo tengo a mis sobrinos que están siempre metidos y siempre me dicen, mira tío, eh, primero me están tal lado... Eh, A matar bueno este verdad aquí hay preguntas como decimos verdad artísticamente hay preguntas personales este Eddie dijo que preguntaran lo que quisieran Eddie está tú sabes sujeto a contestarlo a no contestar pero yo me imagino que como él es la para contestar primera pregunta él dice qué pasó con tu contrato de diamond music sigues todavía firmado con él y si no con qué yo te gustaría firmar espera adelante yo nunca nunca en mi vida he firmado un contrato la primera vez escucharon a Eddie yo nunca en mi vida he firmado un contrato, todo lo que yo he hecho ha sido bajo palabra. tal vez por eso mucha gente se preguntará contra Eddie es como estar más alto de lo que él debe estar, yo nunca en mi vida he firmado un contrato, yo nunca en mi vida he tenido un manager, yo nunca en mi vida he tenido un booking service, yo nunca he tenido un relacionista público, todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido por la misericordia de. hecho, pero yo nunca en mi vida nunca en mi vida he firmado un contrato si sí tenía un acuerdo con Diamond Music que ya se acabó, por razones que nosotros conocemos, ya se acabó ahora mismo estamos en, en, tenemos varias ofertas y tenemos todo, pero esa mi prioridad no es preocuparme por compañía mi prioridad es preocuparme por cumplir mi palabra al público, de darle un disco bien cabrón, de después de hacerlos esperar cuatro, o 5 años diciendo el diario, el diario, de cuando yo Ninguna compañía sirve. Ninguna compañía sirve. ¿Por qué no sirven? Porque la compañía no hace nada por nadie. La compañía simplemente pone los discos en las tiendas porque al final del día todos los videos que ponen en esto, todas las canciones en la radio, hasta las reuniones, hasta la ropa que tú te compres, lo estás pagando tú de tu bolsillo porque eso te descuentan cada peso. So, al final del día ninguna compañía sirve. Aquí sirve, aquí sirve la mentalidad del artista lo dispuesto que esté el artista de trabajar y por supuesto, cómo el público reciba la propuesta que tú estás dando. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos para la segunda. Actualmente, ¿a quién le estás escribiendo? Eddie Ávila. Mira, ahora mismo yo le estoy escribiendo un chamaco que le está metiendo bien cabrón. Es nuevo en el ambiente, y, pero en, Belén, en verdad yo creo que va para arriba. El chamaco se llama Eddie Ávila. Y el chamaco, yo creo que promete bastante y el chamaco le está metiendo duro. Pero, en verdad, en verdad, en verdad yo, tú sabes que yo le escribo a todo el mundito, pero en verdad llegó el tiempo de preocuparme por mí. Todo el mundo me está pidiendo canciones, todo el mundo me ha pedido canciones, yo he escrito, óyeme, yo he escrito canciones, artistas, que si yo dijera que yo las escribí, a la gente les dejaría de gustar a ese artista. Me entienden porque yo sigo los writers, sigo de todo, pero, pero ahora mismo, en verdad, la prioridad ahora mismo es terminar mi disco. Terminar mi disco porque llevo muchos años... Eh, esté jodiendo con lo mismo, vengo por ahí, vengo por ahí, no salgo. La mayoría de la gente no me cree, los fanáticos fieles siguen esperando, eso no importa. Cuando escuchen mi disco, van a decir, ¿por qué me van a sacar un disco bueno? Cada cuatro años que sacar, que sacar tres discos mierdas al año. ¿Tú me entiendes lo que hay que decir? So, Dios sabe por qué pasan las cosas. Cuando yo salta, ustedes juzgarán y dirán, coño, Eddie me hizo perder mi tiempo esperando, o oh, diablo, él dice que yo es cabrón, normal. Bueno vamos para la próxima dice cómo está la relación con Liti y Polaco y si hay posibilidades de grabar con ellos en un futuro mira eh, con Liti Polaco yo nunca en mi vida he tenido relación con ellos o sea yo nunca eh, yo, yo no recuerdo alguna vez haber hablado con Polaco bueno creo que sí que una vez que una vez hablé con uno de ellos en Aguadilla pero hace mucho mucho muchos años atrás mucho ¿Tú me entiendes? Porque en vez, de, en vez de, nosotros no tenemos nosotros, la guerra de nosotros estuvo hasta el 2003, hasta el 2009, ¿cuánto? A seis años, pero que desde los fanáticos, lógico, yo los entiendo, todavía se creen que si uno dice algo es pajarito si es para Polaco, si ellos dicen algo es para pero yo estoy seguro que ellos tienen otras cosas en su mente y yo tengo otras cosas en las mentes mías, ¿tú me entiendes? Igual, igual que Diego cada quien tiene su norte cada quien se la busca, pues como quiera buscársela. Bueno, vamos para la próxima, dice, ¿qué artista de la nueva escuela tú crees que le mega fanático de Jowell y Randy. ¿Por qué? Porque son tremendas personas en la música, son tremendas personas fuera de la música. Con todo el éxito que han tenido siguen pregando con todo el mundo y estos chamajitos un montón más que me gustan a mí, si tú le metiste cabrón, no porque yo sea de la vieja, no porque yo me quiera que me la se toda no, si tú le metiste cabrón, tú le metiste cabrón y yo te la voy a dar, pero si tú saliste copiándome en el estilo a esto si tú saliste queriéndote parecer a esto coger con a nombre de este, no me va a gustar por más cabrón que tú le metas. Bueno, Eddie aquí hay otra preguntita y quiero que esta pregunta me la contestes con un sí o con un no. Eddy Ávila ah. es el compositor de la gasolina. Sí. Ok, ahora viene la siguiente pregunta. El éxito que tuvo la gasolina, ¿te arrepientes de tú no haberla cantado? Eh, en lo absoluto. Yo no me arrepiento en lo absoluto. Porque si yo hago una canción de balada, si yo hago una canción de balada cortavena, yo prefiero dársela a Mark Anthony o a Laura Pausini porque una canción de balada. Yo no la puedo interpretar porque yo no tengo el metal ni, la, ni los elementos necesarios ni los registros vocales para yo poder interpretar una canción como esa En el caso de la gasolina eso es una canción de Mega Megaparty Eso es una canción super pumping ¿Me entiendes? Y en verdad, en verdad, El caballo en esa pendeja de pumping y pendeja Daddy Yankee es uno ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Daddy Yankee es uno Te digan lo que digan Daddy Yankee cuando hay que prender una discoteca y una pendeja Y está en cabrón Como lo es que Ahora mismo esos chavaquitos le están metiendo bien duro O sea, esos chavaquitos, en verdad sí, sí digan a mi el más que escribe, yo le diría plan B, coño, ven, ayúdenme, porque tienen el truco bien mandado en lo que es el, el perreo, tú me entiendes lo que te quiero decir, entonces qué te quiero decir con eso, que yo escribo las canciones que yo sé que yo quiero para mí, yo escribo canciones, ahora mismo amor de pobre, que es uno de los hits más grandes que ha dado el reggaetón. Tengo tres artistas y quiero que me describas a, a, a los tres, ¿verdad? ¿Qué piensas de estos artistas? Bico sí. Bicosí, este he es el maestro Omar García. Ese es mi pana fuerte. Y Coscuyuela. Eh, es papi, este nueva semilla que le me está metiendo bien duro ya tú sabes este Salto es Caliente Radio Show bueno estamos cumpliendo con las cosas que ustedes pidieron aquí solamente lo que se están haciendo es leyendo las preguntas que ustedes dejaron en diferentes foros al señor Eddie Ávila el que no sepa y esté sintonizando ahora mismo quién diablos es Eddie Ávila pues ya tú sabes el ex Eddie D, porque ya no se, pronuncia, se pronunciará más Eddie D, ahora es el señor este, Eddie Ávila bueno Eddie aquí llega una pregunta muy personal ¿Verdad? Este... Tú decides si la contestas o no Dice... ¿Por qué se fueron a las manos tú y Mexicano en rapper en los años 94-95? Mira, este, yo, yo dije que todas las preguntas yo las voy a contestar. Todas las preguntas yo las voy a contestar porque yo, yo, no, yo no tengo nada que perder. Yo, yo no tengo nada que ocultar ni tengo nada de eso. Mexicano, y yo siempre, toda la vida, fuimos amigos. Toda la vida fuimos amigos. En rapper, una vez él tenía un show, pero eso fue hacen como. Tal vez eso hacen como. 14 años. Una vez en Rapper, él tenía un show y para ese tiempo yo estaba, pero súper, pata abajo bebiendo y mientras él tenía el show, yo paré los platos con que estaban tirando la música del show del ¡Wow! Show. Y cuando él vino con de mí, cuando él vino con de mí, me dijo, ¿No, él cabrón de esto. Y yo dentro de todo mi viaje, le salí con le salí con pendejas a, le, le salí con pendejas a él y él normalmente reaccionó y me dio. Un de esto Eddie y, eh, eh, y verdad y es la primera vez que yo hago esto en alto calibre y estoy este se me paran los pelos ahora me invito eh, porque eres una persona de que estás contestando las preguntas que así invito la gente ha hecho mira yo ni me acordaba de esta pelea el claro, rap ah no monstruo sabes por qué mira tú sabes por qué porque en verdad en verdad yo te voy a ver, como yo dije al principio del programa yo soy Eddie Ávila monstruo yo jamás yo jamás yo jamás me voy a volver esclavo mantener por los medios que tengo que mantener, por los videos que tengo que mantener, por la fama. Yo nunca me voy a convertir en eso, porque eso sinceramente no es vida. Yo te voy a decir algo, sí, yo sé que puedo estar más, más, eh, que mi carrera puede estar mejor que lo que está, eso está claro, pero yo nunca en mi vida he sueñado con ser número uno, hasta que yo voy a ser una pregunta, Eddie. Después que te retiraste, ¿verdad? Como ya dijimos anteriormente y yo anuncié por aquí por alto calibre Show. después que te retiraste, ¿por qué ahora es que vuelves al género? ¿Es que estás pelado o entiendes que al género le falta algo más? Pero En verdad, en verdad, este, pues yo en verdad del género nunca me he ido. saber de ti, sí, eso está todo claro, pero yo considero, Blanco, que para yo poder hacer un más predicadores para allá, estábamos haciendo el invento ese del 180 y qué sé yo más, él para producir unas cosas en mi disco que eso lo sabe todo el mundo yo estaba en Panamá y yo estaba escribiendo una canción y cuando estaba escribiendo la canción hubo un terremoto de 6.0 el que, el que esté en el internet puede meterse a la página de Stismo y buscar que el 4 de julio hubo un terremoto en Panamá de 6.0 o sea, en China los otros días hubo uno 5.6 y se murieron 3.000 Tanto y tanto que Yo pensé que ese día yo me moría. Y yo lo único que dije fue lo siguiente. Yo dije, Dios mío, no abandones a mis hijas y cuida a mi familia. Y volví y decía lo mismo, Dios mío, cuida a mis hijas y no abandonen. Cuenta. Y por eso, ese mismo día fue que yo, yo venía con la inquietud de Eddie Ávila para mi nombre. Pero ese día me decidí dije, miren, en verdad, yo no soy Eddie un carajo, yo soy Eddie Ávila Y entonces, la esencia del ser humano es lo que vale. Que si estoy pelado, miren, en verdad, en verdad, eh, yo no sé lo que le llamen estar pelado. Yo vivo, ahora mismo vivo en la mejor diga, el día que yo diga, no voy a cantar más, yo sigo haciendo plata porque el negocio más grande del planeta Tierra, el... Y tengo cosas hoy, propiedades y pendejas de hoy Que cuando yo estaba chiquito, pasando el hambre que pasé Que la gente va a conocer en el diario Nunca soñé con estar tan bien como estoy hoy Bueno, vamos con una de las últimas Bueno, aquella fue la antepenúltima Vamos con la última, ¿verdad? Y después, pues, este ustedes decidirán ¿Con qué artista tú hablas o jangueas más del género? Que tú entiendas, ya tú sabes que este hombre, yo lo llamo y estamos hablando por teléfono, este hombre, vamos a no poner cerveza para aquí siempre está, ya tú sabes, siempre está pendiente a Eddie y Ávila. quién tú entiende Espera, yo tengo dos, yo tengo dos, que son los, son los míos fieles y vamos mucho más allá de la música. Uno es Vito el Bambino. Vito el Bambino es un tipo que me llama a las 3 de la mañana a ver si comí, que eh, nunca se le olvida una fecha, nunca se le olvide un cumpleaños, Año nunca se lo olvida este un 24 de diciembre ese chamaquito el bambino todo lo que tiene se lo merece y se merece mucho más y el éxito que ha tenido es como si hubiese sido mío porque ese chamaquito yo no sé qué, qué cuántos han tenido la oportunidad de conocerlo pero ese chamaquito chamaquito es oro otro que ten escuchando por aquí, única entrevista exclusiva en Alto Calibre Radio Show, Eddie Ávila, ya tú sabes, dejando claro a todas las preguntas verdad, que ustedes han dejado en diferentes foros, eh, bueno, yo no tengo ni que preguntar más nada, porque yo creo que estas preguntas están súper mejores de las que yo hubiera improvisado aquí preguntándole a Eddie Ávila, a Eddie pero bueno, lo, lo único que, que queda por restar aquí es, Eddie, este... Yo me imagino que cuando tú empezaste a mencionar por ahí nombres, Joel y Randy, Blas B, esto y lo otro, este, ¿lo pudiéramos considerar como que van a salir en tu disco del diario? Mira, no, no necesariamente, no necesariamente porque hay un montón de amigos míos y de gente que yo admiro un montón. Que no van a salir en el diario porque una relación personal no tiene que ver con una relación profesional Y a veces los compromisos, a veces no es el tema, a veces no es el tiempo de salir juntos ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Este, toda la información que ustedes necesitan saber de mí, ustedes la van a saber ¿Saldrá o no saldrá? Yo estoy seguro que ustedes van a saber exactamente cuando yo vaya a salir Simplemente chequen ese reloj de ediavira.com, chequen ese reloj, ahí están los links en Facebook que quiera hacer fan mío, pues, eh, que que seguir lo que estamos haciendo, pues, Google, lo mismo Twitter, lo mismo MySpace, y todas esas pendejas, el que quiera hacerse fan mío, el que quiera ver la página de esto, pues, bienvenido sea, el que no quiere hacerlo, para pues, que se mame un bicho, pero, este, ahí estamos nosotros, yo estoy haciendo exactamente lo que la gente quería, que la gente quería saber dónde yo estoy metido, saber lo que estoy haciendo, pues, yo le estoy dando la oportunidad de que ellos lo hagan, ahora mismo, en mis páginas, conmigo ustedes van a ver en la marcha y se van a dar cuenta cuándo vamos a salir y al final del día ustedes van a decidir si valió la pena o si no valió la pena ahora mismo como le dije viene los de 180 grados rápido después de 180 grados viene el diario yo sé que dirán ah no para ti mismo no dijo el final countdown el final countdown lo dijo Eddie esto lo está diciendo Eddie Ávila yo casi siempre Jag Estaba estudiando en una universidad y la metí Ahí y después de eso Gloria hizo todos los coros de las canciones Ferreo, papi, Ferreo Todos los coros de las canciones los hizo ella En el 2004 Cuando todo el mundo metía 20 cantantes Yo dije, no, yo solamente voy a meter a 12 Metí a 12, hizo una... sabes ahí tuvieron toda la trayectoria del mister eddie d para aquel tiempo ahora es Eddy ávila así que hay que esperar lo nuevo de él y, y bueno Eddy, no tenemos para más pero yo quiero que tú te, te despidas presentando una canción la que a ti te guste la, la más que a ti te guste preséntala por aquí por alto Cali, el bello show oye te doy las gracias una vez más por el corner transmisora ya tú sabes para que llegarle al mundo ya tú sabes con esta gran entrevista bueno mira este Quiero darle gracias a ti, agua aparte de la amistad que tenemos personal. Te felicito porque usted, más o menos con la misma historia de muchos de, de nosotros, que de poquito ha hecho mucho, y yo lo felicito a usted por eso. A la gente que está en sintonía, olvídate de que le guste Diabla no le guste. A la gente que sigue apoyando el reggaetón, quiero mandarle un mensaje. Mi gente, si a usted le gusta el reggaetón, tiene que comprar disco Está bien que lo bajen. Bájenlo, no hay problema. Pero si te gustan más de tres canciones, cómpralo. Porque todo el mundo dice, coño, pero ¿por qué esta gente ya no sale? ¿Por qué no salen los varios artistas? ¿Por qué no salen? mi gente estamos de nuevo aquí. Edi Ávila el que me quiera decir Edi, que me diga Edi, el que me quiera decir lo que me quiera decir, yo me llamo Edi Ávila. Eh, nada, gracias por el apoyo, gracias porque se preocupan por mí, a mis fanáticos. Yo sé que mis fanáticos no se han cansado de esperar. El que se cansó de esperar no era fanático mío. Pero como sea los quiero mucho y todo. Y ahora los voy a dejar con una canción de Edi, no Edi Ávila, de, de Edi. Y quiero no porque sea mi favorito. Es desde GIE, tirando la verdad, dirigido para esa gente de la alta sociedad, <risas> o mejor dicho, de la alta suciedad, es uh, GIE. Ellos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y cuando me asomo, hay un par que lo piensan para darme promo. Pues tengo que joderme para que mi noticia sea publicada. Si mato a alguien, rápido me dan todas las Y no me mängde mal, cuida tu actitud Yo solo soy un portavoz de la juventud Un guerrero ante la adversidad Y soy mejor que la mitad De la universidad, y cuando arranco No tengo pausa No importa si me dicen rebelde sin causa Firme como piedra Y confío más en un tecato de San Dulce Que en un juez de Monteviedra Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé ni el sexo ni la marihuana Pal carajo los que nos critican eh. Esta es la música con que los jóvenes se identifican Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero A mí no me importa si te gusto, si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero No me hables de lo justo ni de lo injusto Pues mi diploma está firmado por un corrupto ser un nicho de una cosa tonta, será por eso que tenemos tanta gente en contra, como los del senado, pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado, como puñeta o hacer algo positivo, si todo lo que veo es negativo, si hablo mis vivencias, dicen que promuevo la violencia, por lo visto la democracia es a conveniencia. Nos han puesto un sello, pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos. Dígame, en qué rapero de esta isla lo han acusado de las puertas que han acusado a Mila? Y hay tira en mis canciones, pero no tanto como en las campañas de las elecciones. Se acusan de corrupto, el otro dice que está mal y total al final terminan robando igual. Hacen promesas para tu vecindario, cuando ganan nunca vuelven por tu barrio. Por eso no confío, soy un tipo listo. Mi voto solo se lo doy a Jesucristo Y esto es pa' los que se pican, los que se agitan Los que nos utilizan cuando necesitan Y aunque me salga caro lo que disparo Voy a seguir enviando el mensaje claro Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero A mí no me importa si te gusto, si te disgusto Pues mi diplome cuarto año está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero